Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite La Super 107.5. Esto es Boxeo Planeta. Edición 319 y como siempre en la Super 1075 de Rosario. Quien te habla también Casino te da la bienvenida a una nueva jornada de boxeo aquí en nuestra casa, la Super 1075 de Rosario, Santa Fe. República Argentina La técnica, Dani Bravo Muy bien amigos Bienvenidos a una nueva jornada de Boxeo Planeta Como les decía, edición 319 eh, Así que bueno, con mucho material eh, Tuve la posibilidad de estar el, el día viernes en el Club Olímpico de la vecina ciudad de Villa Gornador Galvez, mi ciudad. Eh, voy a estar repasando esa jugosa jornada ahí en Villa Gornador Galvez, pero antes les voy a dejar las vías de comunicación. Se van a poder comunicar al 440 1075 440-175. Voy a recibir mensajes de WhatsApp al 0341-156-020-1075. 0341-156-020-1075. Pueden escuchar Boxeo Planeta a través de www.super1075.com. www.super1075.com. Y nos encontramos en las redes sociales en face justamente como Boxeo Planeta y por supuesto toda la información que desplegamos en las diferentes ediciones eh, radiales están eh, también en www.boxeoplaneta.blogspot.com eh. y además también tienen la posibilidad de escuchar cada programa cada edición de Boxeo Planeta aquí en la Super 107.5 eh, la bajamos grabada A partir de, del día de mañana ya lo pueden escuchar en www.boxeoplaneta.blogspot.com Que les agradezco a todos los, los que visitan diariamente el blog de todas partes del, del mundo Que ingresan, que ya he pasado las 350 mil visitas y, y bueno, no es poca cosa para, para un blog de boxeo También por supuesto agradecer como siempre ¿no? a las autoridades de la Super 107.5 ...que permiten este rinconcito, este pequeño espacio eh, de boxeo... ...en este querido deporte de los puños que, que bueno... Eh, ...de alguna manera trata de difundir esta querida actividad... ...que, que bueno, que tanto nos apasiona, ¿no?, a, a la gente que estamos vinculados. Bien, eh, como les decía, eh, voy a estar dando eh, todo el análisis... Eh, ...de lo que fue la jornada del día viernes... ...en la que vimos ganar eh, ampliamente a Evelyn... ...la princesita Bermúdez... Eh, ...esto fue en el Club Olímpico de Villagón Orgalves... ...me refiero al día viernes... Eh, ...con una transmisión exclusiva de TIC Sport... ...y TIC Play también, para las peleas amateur... ...se pudieron ver también por la, la aplicación de TIC Play... Eh, ...que anda muy bien por cierto... ...y tuvimos la posibilidad de ver... ...diferentes peleas amateur de altísimo nivel... ¿eh? ...altísimo nivel en las peleas amateur... ...voy a estar tirando también los resultados... ...pero sin dudas eh, lo más destacado fue... Eh, ...la consagración de la local... ...Evelyn Nazarena, la princesita Bermúdez... ...ahora con un récord de 10-0-2 knockout... Eh, ...que pudo quedarse con el título sudamericano... ...de la categoría Super Mosca... ...que por cierto estaba vacante... Eh, eh, lo hizo frente a la experimentada eh, Santa Fesina, radicada en Córdoba, Vanessa Lorena La Negra Taborda, eh, que venía con un récord de 9-11,3, con, eh, con una organización de OR Promotion y, por supuesto, con toda la logística del querido Pedrito D'Aquila y el Rosito también que, que colabora con, con toda la organización que tiene que ver con OR Promotion. Um, sin dudas eh, tuve la posibilidad de ver muy buenas peleas amateur eh, destaco la gran presentación de Miguel Ríos eh, frente a Irton Segovia eh, tengo por aquí mis anotaciones eh, el árbitro fue Mario Marcore muy bien lo de Mario Marcore lo, lo veo eh, realmente a Marcore en un progreso continuo Es un gran profesional, lo veo con, con muchas ganas y por sobre todas las cosas con, eh, con gran profesionalismo saca las peleas adelante y, y eso se está notando a través de, de las diferentes jornadas que le toca dirigir. Realmente lo, lo, lo viene haciendo muy bien y, y en, en, en permanente evolución, que es lo, lo, lo más interesante en lo que tiene que ver con, con el arbitraje, ¿no? que por cierto eh, es muy difícil y... ...y de hecho también en la noche vi a un árbitro que no actuó de la mejor manera... ...que también voy a estar dando ya mi parecer sobre, sobre esa actuación... ...pero lo cierto es que les comentaba que eh, tuve la posibilidad de ver bueno, a Miguel eh, Ríos... Eh, ...ustedes recordarán, hijo de, de Carlitos Ríos, el santafesino... Eh, ...combatió con Ayrton en Segovia eh, en una pelea muy disputada... ...un chico de mucha experiencia... Venía con algo de inactividad el chico Ríos, pero pudo ganar por puntos eh, a Ayrton Segovia. ¿eh? Eh, mi tarjeta estaba también a, a favor de Miguel Ríos. Eh, por otro lado, destaco aquí en mis anotaciones que eh, el chico a ver, Mariano Farías eh, le ganó por punto a Eduardo Ojeda, también gran pelea. De, de muchísima intensidad 20 años para Mariano Farías 25 años Eduardo Geda usted dirá eh, Arapucha ¿qué, ¿qué edad y están en el amateurismo bueno pero son chicos muy experimentados y se anotó realmente sobre el ring eh, el nivel el nivel de, de boxeo que desplegaron la técnica los golpes el recorrido bueno eh, estos chicos cuando cuando lleguen al profesionalismo Eh, van a ser eh, y van a dar que hablar seguramente por otro lado eh, también tuvimos la posibilidad de ver en el club olímpico de Villa Bernardo Galvez en lo que tiene que ver en el contexto de amateur eh, el chico Ushua combatió con Sebastián Ordóñez eh, a tres rounds por supuesto todas las peleas fueron a tres rounds lo, lo que tiene que ver con el amateurismo eh, Ushua ganó por puntos Eh, hay una pelea cerradita, pero también de, de mucha intensidad, de, mucho, de muchos golpes, muchos lanzamientos, muy bien la preparación. Realmente eh, quedé muy, pero muy conforme con, con las performances de los amateos. Lo, lo comentábamos con, con diferentes colegas que, que nos tocó compartir la, la, la velada. Y, y, y de, además, eh, de, también lo, lo charlaba con Benito Espíndola, que... ...que es fotógrafo y que siempre eh, hace las coberturas... Eh, ...en las diferentes jornadas de boxeo aquí en la zona... ...y, y me decía sorprendido, ¿no? ...el gran nivel que tenían la, las peleas amateur... Eh, ...Dani Bravo me mira, si así, ya, ya estoy empezando a tomar el, el té... ...este tecito que es de eh, hierbas... ...de hierbas, ahí está, muy bien... Voy a, ...voy a tomar mi primer sorbito... ...muy rico por cierto... Eh, ...y bueno, les comentaba que eh, Ulloa le ganó por puntos a Sebastián Ordóñez, esto fue la quinta pelea amateur de la noche y ya en el plató fuerte tuvimos la posibilidad de verlo a, a la gran promesa que tiene la ciudad de Rosario, que tiene que ver con Carlitos Junior Alanís. Realmente, bueno, yo hace muchísimos años que lo sigo a Carlitos, lo, conozco a toda su familia, de hecho ha pasado muchísimamente por los, los micrófonos de Boxeo Planeta y... ...y bueno, le, le, estamos siguiendo toda su carrera... ...porque realmente vemos... ...en el trabajo de Carlitos y todo el equipo... ...ahí dirigido por Charlie Danis... ...un gran trabajo, sin duda es un gran trabajo... ...eh... ...y, y también... Eh, ...la posibilidad de seguramente ver en él... ...un gran profesional... ...en la sexta pelea de la noche tuvimos... ...a Lucas Zen combatiendo con Leonel Aquino... ...Lucas Zen 30 años... Eh, ...Leonel Aquino 21 años... Eh, en, en el combate En un combate cerrado Realmente eh, se dio empate eh, Podría haber sido para cualquiera de los dos eh, Estaba muy muy muy cerrada Muy pareja la pelea Pero los jueces eh, Vieron en pelea empate Y bueno ya cerrando la, la jornada de, de amateurs Bueno ahí lo vimos a Maximiliano Zapata Combatiendo como decía ¿no? Con Junior Alaniz 20 años para los dos eh, En categoría hasta 60 kilos Eh, muy bien lo de Carlitos. Por ahí el primer asalto entró un poquito frío, bueno, pero eso es costumbre que tiene eh, Junior Alaniz, le cuesta un poquito entrar en ritmo de pelea, pero eh, ya cerrando el primer asalto se lo notaba que ya, ya había empezado a trabajar un poquito más, con más intensidad, con, con más golpes a, lo, lo, a los flancos, y a partir del segundo round, ya ahí en el tercero, ya el dominio fue realmente abrumador, Eh, y como decíamos, compartíamos con, con el querido colega Néstor Jaime Yuria, me decía, si había un, un round más, eh, no creo que la pelea terminara, porque lo había ahogado mucho a Zapata a Junior Ananis, con un trabajo realmente muy, pero muy contundente y muy potente hacia la zona hepática, hacia la zona blanda, eh, y trabajando sobre todo en los, en los flancos, Hace un, tiene un realmente un recorrido a, a, de golpes al cuerpo, Carlitos, que ms, me parece que cuando se haga profesional va a dar que hablar, esa, es, esa mano eh, en, en, en gancho al hígado realmente hace mucho daño y, y Maximiliano Zapata eh, ya cerrando el, el tercer asalto, recibió también una cuenta de protección muy bien eh, por el árbitro y, y bueno, ganó ganó Carlitos Salaní, muy bien eh, así que seguramente va a seguir progresando lo Carlitos que como todos ustedes saben está en el seleccionado nacional eh, en la misma jornada eh, en lo que tuvo que ver con la, las peleas mm, complementarias eh, ya entrando en, en lo profesional eh, en categoría Super Welter eh, a 6 asaltos Eh, Mauricio Oscar eh, Peselato eh, ...noqueó rápidamente, técnicamente, ganó por nocaut técnico, eh, en dos asaltos al misionero radicado en Buenos Aires, Miguel Ángel Mago Escalado. Eh, venía con un récord de 16-8-1, 11 nocaut. Peselato viene con un récord de 6-1-0, 4 nocaut. Eh, a ver, voy a mirar un poco aquí en mis anotaciones. Y Dani me dice, ¿pero cuándo, para cuándo la prolijidad? Bueno, eh, un zurdo es medio raro encontrarlo prolijo, querido Dani Bravo. Pero... Eh, estaba viendo... Fue una, a ver, un knockout muy duro para... Para Peselato, para... Digo, para Escalada. Bien lo de Peselato. Les eh, eh, decía... En el arbitraje me parece que estuvo mal dado el pase porque... ...cayó en un cruce en el segundo asalto, eh, en un cruce de golpes... ...el primer asalto, bueno, lo dejó trabajar eh, escalada a Peselato... ...para ver qué, qué traía, la potencia que tenía... ...y creo que, que, bueno, se animó un poquito más en el segundo asalto... ...y fue a, a cruzar golpes eh, y, bueno, prácticamente fue muy abierto a, a, a tirar su mano... Recibió una contra tremenda, tremenda de Peselato que, que lo tiró y eh, cayó muy mal, eh, no se le tendría que haber dado el pase. Y de todas maneras Escalada se reincorporó, bueno, y recibió ahí, a ver, tres, como mínimo tres golpes eh, prácticamente eh, a cara descubierta con el cuerpo vencido, ya prácticamente muy sentido, muy sentido, muy mal en el rincón. Otra vez el tema del rincón, eh, estaba su, su novia, su señora, no sé bien, una chica que, que lo acompañaba y, y un segundo, que una persona muy grande, eh, que es lo que pude observar y realmente ninguno se apiadó de, de escalada, eh, perdiendo realmente muy duro por knockout. El chico se recuperó bien. De todas maneras, eh, los que estábamos pegaditos ahí a la vera del ring eh, sentimos un, un, un momento muy, muy apremiante, muy duro porque el golpe fue, fue, fue realmente muy fuerte pero bueno, se recuperó bien y lo, lo que tenemos que ver es esto ¿no? lo charlábamos con, con el árbitro Lucas Katalmich y nos decía, es preferible siempre pararlo un segundo antes que un segundo después en boxeo, esto quiere decir mucho y, y bueno eh, me parece que van a tener que, que rever un poco este tema porque eh, este tipo de de son muy pero muy peligrosos Eh, por otro lado en la en, en otro de los, en las peleas complementarias eh, esto fue encuadrado en categoría super ligero a 6 vueltas eh, Gustavo Pereira eh, superó un fallo dividido a, <coughs> al hombre de la matanza Daniel Alejandro el problema combi eh, las tarjetas fueron Mario Marcolín 58 y medio, 56 y medio eh, para Pereira Carlos Cordier, 57 y medio, 57 para Pereira. Y Enrique Maggi, 57 y medio, 57 para Condi. Eh, por otro lado, en División Crucero, en eh, una pelea que no estaba... Era optativa según los tiempos de, de televisión, pero lograron eh, combatir. En División Crucero eh, hubo David, eh, David Caníbal Quiroz, 81, 400. Eh, con un récord de 10-5-0 dos knockouts eh, le ganó por knockout técnico en cuatro giros eh, a el bonaerense el hombre de tire William eh, Céspeder 84 kilos 100 bueno, se presentó en muy mala forma Céspeder eh, se, se lo notaba físicamente que no era de la categoría crucero estaba muy, eh, muy excedido de peso bueno, eh, encontramos en Quiroz como siempre una gran preparación, un físico Eh, muy pulido bueno, como trabaja siempre Iván Proti ¿no? quien estaba en el rincón de Quirós eh, a través de tantos años destacamos siempre que los boxeadores de Iván eh, se presentan eh, de la mejor forma esa es una de las características que tiene el gimnasio de Iván más allá de, de, de todo lo que tiene que ver con, con lo, lo técnico y demás Digo, um, Iván siempre trata de presentar a los boxeadores eh, de la mejor manera y se notaba eh, en Quirós se notaba en Quirós eh, una gran preparación lo cierto es que ya lo, eh, había caído en la primera vuelta Williams y, y, y bueno iban a parar la pelea y vino la toalla y demás eh, por eso los veedores y las autoridades que vieron la toalla porque el árbitro no lo había percibido decretaron el nocaut técnico eh, en el tercer episodio también ya había subido el médico para ver eh, una herida en el arco superciliar izquierdo producto de un golpe eh, realmente muy potente de Quirós. bueno, lo cierto es que en esta pelea ganó muy bien eh, el pupilo de Iván Proti eh, por otro lado vimos también a Rodrigo Damián Coria sin 67 kilos eh, quien ganó en fallo unánime al salteño Diego Alfredo el Fantasma Cruz, una pelea Eh, para el olvido eh, el chico Cruz eh, realmente eh, me parece que le faltó todo, no, no, no hizo prácticamente nada técnicamente eh, muy superior eh, el chico Coria eh, las tarjetas así lo, lo, lo mostraron eh, Oscar Rodríguez 40-35 y medio Alberto Magaró si bien digo, 40-35 y medio y Enrique Maggi 40-37, todas a favor eh, de Rodrigo Damián Coria. Y el plato fuerte de la noche, sin dudas, ya cerrando eh, lo que fue la jornada en el Club Olímpico de Villa Bernador Galvez, eh, vimos consagrar a la local eh, Evelyn Nazaren, la princesita Bermúdez, eh, que se quedó con el título sudamericano de la catividad Supermosca, ganándole a eh, Vanessa la Negra Taborda. Eh, gran, gran performance de, de Evelyn Bermúdez y en más de una oportunidad Tito Bermúdez me lo ha comentado cuando todavía eh, Evelyn eh, transitaba el camino amateur me decía, bueno, va a ser mejor que Daniela es, es, es lo que decía siempre Tito, yo creo que eh, las comparaciones no, no, no tienen razón de ser por supuesto que siempre se, se dice así como para, para tener más o menos un un lugar de ubicación de lo que... lo que podía llegar a dar... Eh, Evelyn... Eh, en, el, en el profesionalismo, y bueno, de hecho... lo está demostrando... Eh, ganó... Mm, prácticamente todos los asaltos... Eh, yo voy a repasar mis tarjetas, pero creo que le vi ganar... uno solo... a, a la chica... Vanessa Taborda... Eh, los demás asaltos... Eh, se los vi ganar todas... a, a Evelyn... Que ...aquí lo tengo, sí... Eh, ...yo tenía 99-90... Mm, ...me parece que... ...que... ...si sigue por este camino... ...la princesita Bermúdez... ...vamos a tener una nueva campeona mundial... ...en la vecina ciudad de Villa Honor Galvez... Eh, ...porque... ...viene muy bien, viene muy bien... ...trabajó muy bien con los rectos, con el 1-2... ...tiene un boxeo... ...además... Tanto Daniela Bermúdez como en el caso de Evelyn y, y Roxana, su hermana, que también en, en algún momento ya va a debutar profesionalmente, eh, pero en, en las dos eh, que están en la actualidad, digamos, del profesionalismo, trabajan muy bien y saben aprovechar sus condiciones naturales, que tienen que ver con el largo de brazos. La chica que, que trabaja muy bien en recto, y es muy difícil acercarse eh, están siempre muy bien preparadas trabajó también eh, Evelyn eh, al cuerpo Vanessa Taborda intentaba meterse eh, en, en, en la corta distancia una, una chica con, con brazos muy cortos y demás eh, y, y desde su rincón le decían trataba de, de, de acercarte de meter alguna contra alguna pero realmente cuando intentaba meterse en la corta distancia Evelyn Bermúdez daba un pasito atrás y la trabajaba con el Aperca, realmente eh, muy pero muy bueno el boxeo de, de Evelyn Bermúdez, bien lo de Tito Bermúdez, bien lo de Gustavo Bermúdez, su hermano eh, en el rincón, eh, impecable como siempre físicamente, eh, aeróbicamente llegó tirando en los 10 asaltos, Eh, hubo uno que yo no la vi ganar que fue el octavo que creo que se tomó un respiro porque había tirado muchísimo ya, había, ya la había tirado en el séptimo asalto a, a Taborda eh, y le habían dado la, la, la cuenta correspondiente bueno, lo cierto es que eh, ganó ampliamente el título sudamericano Super Mosca y seguramente si sigue por este camino Eh, vamos a tener una nueva campeona mundial. Las tarjetas oficiales de la pelea, Rodríguez 190, Maggi 193 y Marcolín 191 y medio. Eh, no le dieron ningún eh, round perdido a, a, a Evelyn, por lo que estoy viendo aquí, pero creo que el octavo sí se tomó un respiro. Eh, pero bueno, bien por lo de Evelyn y la familia Bermúdez. Eh, cerramos ya entonces este capítulo de la jornada en el Club Olímpico de Villa Gobernador Galvez con presencia del Intendente, eh, a quien le mando un abrazo muy grande, Alberto Ricci, un amigo de muchísimos años, fuera de, lo, de, de la política, pero es una gran persona. Eh, también estaba Cristina Cuevas, tuve la posibilidad de charlar también en la misma jornada con Sebastián Ayron Luján, que me dijo que va a hacer un festival ...en noviembre... ...así que seguramente antes de, de esa fecha... ...lo vamos a estar llamando... ...y le prometí... ...le prometí a Sebastián Luján... ...que le voy a dedicar un programa entero... ...pero me dice... ...uno no te va a alcanzar... ...vas a necesitar uno o dos... ...como mínimo para hacer un poquito el repaso... ...de lo que ha sido su gran carrera... Eh, ...sebastián Luján... Que, ...que hoy por hoy es el boxeador rosarino... ...con, con más títulos ganados... Eh, ...así que seguramente vamos a... a ...estar dedicándole algún, algún programa... Eh, para repasar su, su recorrido boxístico, ¿no? Y bueno, eh, les decía, eh, con gran eh, afluencia de público, muy pero muy buena jornada de boxeo en el Club Olímpico. Querido Dani Bravo, nos vamos a la primera pausa musical eh, y comercial y nos encontramos en poquitos minutos ya con Boxeo Planeta, edición 319.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 Esto es Boxeo Planeta. con el inolvidable papo napolitano. Se viene el regreso de Riffet con el hijo de Papo Napolitano. Benita Recuerdos. Un gol que consagra al campeón, al campeón de la limpieza, al que no tiene rival, al campeón que el fin de la batea derrocha clase y calidad. Ha sido no, el gol de Federal, del gran jabón federal. Al pierdo dolor de cabeza don cual lo fizacon lo genial ah que no se castua mi y cal mar azul un buen esmaltado para uñas? Para mí tiene que ofrecer la más amplia gama de colores. Tener brillo deslumbrante y rápido secado, como Cútex. Y durar muchísimo, por eso uso Cútex. Para la belleza de tus uñas te recomiendo esmalte Cútex. Parte por parte este negro, 43. entre todos es mejor. 43. Por su tabaco y su largo, por su filtro y su sabor. 43. Todos lo quieren por bueno. No quieren por fiel Aquel que se fuma un negro Prefiere <ríe> 43 Toma cacho 43 negros ¡Qué gran cigarrillo Vamos a Winko Poñán Vamos a Winko Poñán Alegría y diversión Con el Winco Poñán Con el Ahí estaban los recuerdos en Boxeo Planeta Eh, bien, en la continuidad de esta edición 319 eh, Bueno, re repito las vías de comunicación Por supuesto, 440-1075 Mensajes de WhatsApp al 0341 15602 1075 Agradezco la información de mmm, Arano Box eh, Nos pasan las gacetillas de los resultados eh, Bueno... Eh, Ganó la bonaerense Laura Grifa eh, y también arrasó Chico Bea. Eh, Laura Grifa, eh, quien había acusado en la báscula, kg kilos. 200, retuvo el título sudamericano Super Gallo al vencer por puntos a la uruguaya Gabriela Boubier, 55,300 kilos. 300, eh, por supuesto, en uno de los combates estelares de la velada realizada el pasado sábado 29 de septiembre en el polideportivo Poroto a va ¿eh? ¿eh? De Trenkelauken, por supuesto. Eh, en un estadio realmente colmado, más de 1.200 personas eh, pudieron observar dos grandes peleas de fondo, eh, en la que tuvo que ver eh, Laura Grifa, que retuvo el título sudamericano Super Gallo, y en el otro pleito denominado fondo, el joven puntano Fabricio Arturo Bea, 58,600 600 kilos, se consagró campeón sudamericano super pluma al superar por knockout técnico en el segundo asalto al tucumano Gabriel Ovejero con eh, 58 kilos en la balanza eh, realmente bien lo de lo del turbo eh, Bea, ¿no? eh, el invicto de Villa Mercedes San Luis Fabricio Bea lució como siempre, ¿no? avasallante con, con un gran poder de puños y pudo vencer por knockout técnico al, al chico Ovejero Esto fue a los 2 minutos 24 segundos del segundo asalto, luego de dos primeros minutos en los cuales Ovejero eh, había dominado con algunos movimientos de piernas y ya eh, Bea logró meter cerrando ya el final del asalto eh, un golpe, a ver, eh, un, un golpe um, que lo toma sobre el oído ¿no? y creo que lo, lo, lo aturde y lo, lo, lo tira muy abruptamente. A, al chico ovejero pero pero bueno lo, lo lo cierto es que sigue en permanente ascenso el, el turbo bea tiene una pegada fulminante eh, tuve la posibilidad de ver algunos pasajes de la pelea sobre todo eh, la, la, la secuencia del knockout eh, recordemos que estas peleas son eh, mm, transmitidas por Arano Box a través de la pantalla de DirecTV Sport eh, así que bueno, por ahí tenemos la posibilidad de, después de verla grabada si algún, algún colega baja secuencias de, del combate y así pude hacerlo eh, y me sorprendió ¿no? gratamente eh, el, el, la performance de, de, de Turbo, del Turbo Bea que, que como lo destacaba el, colega, el querido colega Marcelo González tiene un enorme futuro ¿no? en, sobre todo en la, eh, en, en la empresa Arano Box que lo va a empezar a, a perfilar A los Estados Unidos Sabemos que, que Aranobox tiene eh, Realmente mucha cercanía Con Golden Boy Promotion En los Estados Unidos Y eh, representa a Golden, a Golden Boy En, en toda Sudamérica Bueno, eh, Lo cierto que todavía Está haciendo su, sus primeras armas Aquí en, en, en, en el plano nacional Pero ya empezamos a ver cositas eh, Que tienen que ver con, eh, con Con la proyección Que se le puede dar Al Turbo Ovea Eh, por otro lado, también dentro del de contexto de lo que fue la velada en el Polideportivo Poroto Abásolo de Trenquelauque, eh, pudimos eh, observar al campeón argentino ligero, Javier el heredero Clavero, 62 kg 700, dominó prácticamente a voluntad al chaqueño radicado aquí en nuestra ciudad, eh, Jonathan Casafuz, 63 kg 900. Eh, había caído ya en el quinto asalto eh, pero prácticamente llegó, llegó al final con, con poco y nada a ver tiene que replantear su carrera el querido Jonathan Casafuz y, y, y sobre todo por las performances de, de su combate, ¿no? realmente me parece que, que va a tener que ver porque recibe muchísimo castigo en, en todas sus peleas, son todas duras Eh, lo llaman siempre para las difíciles eh, y esto en boxeo eh, tiene mucho que, que ver ¿no? y, y bueno eh, seguramente Caza Fú junto a los suyos tendrá que replantear su continuidad eh, el hecho es que los eh, jurados eh, vieron 59 54 Beli 58 55 Koduti 60 53 y medio Jara eh, todas a favor de Eh, Javier Clavero, recordamos que Javier Clavero eh, tenía que, que combatir eh, en la tercera edición con eh, el Macho Araujo eh, el Macho Araujo que, que bueno ya dio su parecer de lo, de lo, que, de lo que fue este compromiso que no, no fue tomado por, por Clavero y estaba mirando aquí mis anotaciones eh, y, y, y lo, lo, lo decía textual ¿no? Eh, por aquí vemos eh, que decía definitivamente una frase que no es de la comprensión de Javier Clavero, que no tiene lo necesario para volver a enfrentarme, no solo es eh, cobarde sino que es deshonesto, ya que no cumplió con su palabra y me faltó respeto a mí, a mi equipo de trabajo y a todo un país que esperaba con ansias este combate como habíamos pactado. Eh, expresó el Rufinense y agregó Les pido que por favor difundan este mensaje Y todos sepan qué clase de personas son Javier Clavero y su promotor Quien es conocido en el ambiente del boxeo Por hacer cosas similares a estas Es un vendehumo y le quitó a todos los fanáticos del boxeo argentino Esta gran pelea Estos fueron dichos textuales del comunicado del de, eh, santafesino Elías el macho Araujo de lo que tenía que ver con este combate con Javier Clavero que eh, pudo combatir en esta velada organizada por Arano Box dirigió ese combate Lucas Catalinich, como siempre eh, lo, lo ha hecho muy pero muy bien el resto de la velada eh, tiene que ver con Nelson Devesa 70 kilos 700 le ganó por knockout técnico en 2 a Roberto Adriel eh, Andrés Sosa le ganó por Rocao 1 a Jonathan Pinto eh, Montiel eh, en 57 kilos 300 para Montiel y 55 kilos 300 para Andrés Sosa esta información se la agradecemos por supuesto a Arano Box y, y al departamento de prensa de dicha empresa ¿eh? seguimos en la continuidad de Boxeo Planeta edición 319 bien eh Por otro lado, bueno, eh, informes de, de último momento, Cuello, Arregue y Zaputo, las ilusiones argentinas en los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿eh? El Santafesino, el Entrerriano y el Bonaerense serán, eh, y la bonaerense serán quienes intenten meter a nuestro país en el podio de Buenos Aires 2018. Los Juegos Olímpicos de la Juventud comienzan el 6 de octubre. Pero en el caso del boxeo, la competencia arrancará el 14 y finalizará el 18. Argentina, que será local, participará con tres boxeadores, dos varones y una mujer. Eh, el santafesino Mirko Cuello, gran, gran pupilo, con muchísimo futuro, eh, 56 kilos. El entrerriano Brian Arregui, 69 kilos. Y la bonaerense Victoria Zaputo, 60 kilos serán los representantes nacionales de Buenos Aires 2018 aunque todavía no se realizó el sorteo, eh, habrá 7 boxeadores eh, por categoría por lo que se calcula que con, con dos peleas ganadas los boxeadores se meterían en semifinales, ¿eh? tal como lo implementó Aiva, las mujeres pelearán un round de 3 minutos, así que tanto el boxeo masculino como femenino eh, se combatirá a 3 asaltos de 3 por 1 ¿eh? así que Vamos a ver cómo se dan estos resultados. Eh, seguimos recibiendo mensajes a través de Face. Nos encuentran como Boxeo Planeta. Tengo por aquí algunas anotaciones que las quiero dar. A ver, frases de boxeo. Esto lo, lo voy a implementar, pero después le voy a pedir alguna cortinita especial a Dani Bravo para frases de boxeo, que me piden siempre eh, cositas nuevas, diferentes, para, para darle un tinte a cada edición de Boxeo Planeta vamos a tratar de meter algo de efemérides también en lo que tiene que ver con pelea, algunos boxeadores argentinos que tuvieron la, la posibilidad de combatir por el título mundial eh, y siempre recordamos en el mes que, que estamos, arrancamos con el mes de octubre eh, como bien me aporta el querido Dani Bravo y vamos a tratar de dar a algunas de, de aquellas peleas titulares en el mes de octubre Eh, el Consejo Mundial de Boxeo eh, da luz verde a defensa opcional de Canelo Álvarez para diciembre. Recordemos que Canelo Álvarez había recibido un, una herida en el arco superciliar izquierdo que debió ser tratada después de la pelea con Gennady Golovkin en el Team Move Arena en Las Vegas. Eh, por eso después de la conferencia de prensa los que tuvimos la posibilidad de estar Eh, nos decían ¿no? eh, y sobre todo tuvimos que esperarlo a, a Canelo porque fue suturado de esa herida eh, lo cierto que bueno, Oscar de la Hoya mientras esperábamos a, a Canelo Álvarez que, que viniera del hospital eh, decía que, que bueno, quedaba en manos de los médicos la decisión de la posibilidad de, de la fecha de diciembre cosa que ya es, es cierta eh, va a estar combatiendo en diciembre Eh, todavía el rival va a ser a, a confirmar se hablaba de David Lemieux pero David Lemieux es un boxeador difícil áspero rudo eh, y Canelo bueno viene de, una, de un, a ver, una, una pelea muy dura con Golovkin yo no creo que que sea acertado meterlo rápidamente a, a Canelo con, con una, en una pelea muy dura ¿no? Eh, Yo creo que, que Canelo, como lo del Consejo Mundial de Boxeo, lo, le ha dado la posibilidad de, de tener eh, la, la pelea op opcional, ¿no? Él puede elegir dentro de, de los 10 primeros eh, ranqueados en el Consejo Mundial de Boxeo con quién combatir. Eh, el hecho es que el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Zulaimán, reveló a unas horas de la inauguración de la convención Eh, número 56 de dicho organismo eh, que Canelo Álvarez podrá hacer una defensa opcional en diciembre por eh, la faja del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría mediano que quedó en su poder eh, así que bueno eh, se habla de, de hasta Germán Charlo eh, pero bueno todavía lo, lo, lo cierto es que no no hay oponente confirmado pero sí que la plaza de diciembre está en, en, en principio eh, aprobada por los médicos el consejo mundial de boxeo también aprobó ya la, la posibilidad de defender opcional el, el, el cinturón del consejo y Golden Boy queda y resta eh, marcar y conseguir el rival para Canelo Álvarez para diciembre Francisco, de Zona Norte, me pregunta si, hay, si está confirmada la, la pelea entre Maravilla Martínez y eh, Chávez Jr. Bueno, eh, va y viene la pelea, eh, todavía no hay ninguna confirmación. De hecho, eh, Julio César Chávez Jr. Eh, se hablaba de que ya tenía un nuevo rival porque no se podía llegar a, a un acuerdo con la gente de Maravilla Martínez. Eh, el mexicano eh, señaló que, que estaba dispuesto a a, a combatir con, con Maravilla Martínez, lo cierto es que Maravilla Martínez está en la convención del Consejo Mundial eh, de Boxeo eh, y bueno todavía no hay nada confirmado querido oyente eh, pero si, cuando tengamos eh, confirmación si es que la hay, yo creo que Va a ser difícil, va a ser... Pero esto es una opinión personal. Me parece que... Eh, que en principio... Fue un ida y de vuelta entre ellos. Eh, que, que bueno, empezó a marcar una tendencia... En la fanaticada, como le decimos, de, de, del boxeo. Pero lo cierto es que también Maravilla Martínez... Eh, hace cuatro años que no pelea. Muchachos y, y esto, en boxeo. Eh, a ver, Chávez Junior, usted me dirá... Con todos sus excesos... Eh, Sigue en actividad, ha combatido. Me, pare, me parecería muy pero muy desacertado eh, si eh, el Quilmeño intenta volver. Pero bueno, eh, estos se maneja también un negocio paralelo a lo deportivo eh, y bueno, cada uno sabe cómo se tiene que manejar. Pero desde este costado, lo que tiene que ver con, con el análisis de lo que, lo que sería, ¿no? En, en un eventual combate me parece que sobre todo en el peso que combatirían eh, no, no estarían combatiendo en categoría mediana sino medio pesado eh, pero bueno eh, si tenemos la confirmación eh, la, la vamos a dar eh, por otro lado eh, bien lo del puro paz eh, que re, repitió el nocau ante el maromarito Paz Junior. Eh, José Carlos el puro paz eh, le repitió la La dosis del nocao a Jorge Maroperito Maromarito Paz y lo noqueó en el minuto 57 del noveno round. Eh, esto fue en, en el Deportivo de los Trabajadores del Metro de la Ciudad de eh, Metro de, en, ciudad, en México justamente. Bien por, por el puro paz, que ahora está con un récord de 40-12,2, con, con 24 nocaut. Eh, y el Maromerito 23-7 con 1, con 13 knockouts. Bien porque ganar en territorio mexicano, <ríe> eh, es difícil, ¿eh? ¿eh? Pero bien por lo, por lo de Paz, que, que se notó que estaba muy, pero muy bien preparado. Y ya a partir del quinto round, eh, era mucho el castigo asimilado por Paz, quien no lograba responder a... A, al, al castigo ¿no? que, que le estaba dando el puro Paz eh, lo cierto es que, que bueno se pudo quedar nuevamente con un triunfo y en tierras mexicanas eh, José Carlos el puro Paz bien por un triunfo argentino en el exterior ¿eh? cuando destacamos que muchas veces vamos afuera y, no, y cosechamos solamente fracasos cuando se dan este tipo de peleas Y, ...y con resultados positivos... Más, ...cuidado que muchas veces... ...más allá de perdido también se gana... ...porque también lo decíamos con, con lo que fue... ...el resultado de Cristian Coria... Eh, ...frente a Kiyoki Okada... Eh, ...que perdió... ...pero de alguna manera ganó... ...porque hizo un gran papel... dio una gran batalla, hizo una gran pelea... ...casi lo tiran en el último asalto... ...y bueno, ahí Top Rank... ...premió un poquito eso prometiéndole continuidad en el exterior en los Estados Unidos a Cristian Coria. Pero bueno, esperemos que también tenga la misma suerte el puro paz. ¿eh? Y claro, Dani Bravo con la cortina eh, de Rocky. A ver de Dani esa cortinita de Rocky. Ahí está, bueno. Eh, ya salió... Eh, la confirmación de la, la pelea que va a ser Creed 2, ¿eh? Creed 2, que sería algo así como Rocky, no sé, 8 será, bueno, ahora es Creed. Rocky. No, más de Rocky 6, ¿eh? me parece que Rocky 7 sería. Rocky 7, o Creed 1 sería Rocky 6. Sería Rocky 7 entonces. Eh, bueno. Eh, Lo, lo cierto es que con dirección y, y también con, con, como protagonista, Silberta Stallone eh, toma nuevamente la aposta de, de esta saga, ¿no? que tiene que ver con Rocky, ahora llamada Creed. Mm, eh, va a estar combatiendo el hijo de Apolo Creed. ¿eh? En aquel eh, duelo ahora lo va a hacer con el hijo de Iván Drago. ¿eh? Con el hijo de Iván Drago va a estar eh, Rocky Balboa en el rincón de del hijo de Apolo Creed. Acá estoy mirando un poquito eh, las anotaciones. En 2015, Ciberte de Estanol eligió a Ryan eh, Clover, eh, responsable de la, de la primera entrega de Black Panther, recordarán ustedes, y a Michael Jordan para llevar esta primera secuela eh, con Adonis como protagonista. Eh, así que va a ser Adonis Creed, el hijo de Apolo Creed, quien supuestamente en esta pelea, en esta película, en esta nueva jornada de, de Creed 2, intentará vengar la muerte de su padre, recordando a manos del de ruso Iván Drago. Eh, y para mí va a ganar sin duda, eh, sin duda va a ganar eh, Adonis Creed. Imposible que un norteamericano pierda, pierda, pierda con un ruso. Es, prácticamente sería un imposible, una utopía, ¿no? Sí, bueno, pero perdió, pero por, porque lo, lo mató en la película. Pero. Pero en este caso creo que va a ser venganza, venganza total del de, de hijo de Apolo. Eh, bien. Seguimos en esta edición 319 de Boxeo Planeta. Eh, mensaje de textos al eh, WhatsApp del 0341-156-021075 eh, y sigo recibiendo mensajes en eh, las redes sociales a través de Face ahí no me pueden encontrar en Boxeo Planeta y quiero entrar en el blog porque me decía un oyente a ver vamos a entrar con la compu aquí en el, en el blog de Boxeo Planeta que es, por cierto se lo recomiendo a partir de mañana van a tener esta edición grabada para los que no lo pueden escuchar en vivo, por alguna cuestión laboral, lo, lo, lo que sea lo pueden escuchar grabado. Eh, y estamos... Ah, claro, 358.066 visitas. Me decía un oyente, ya pasaron los 350.000. Bueno, son 358.000 eh, visitas, así que les, les agradezco eh, infinitamente a todos los que participan en, en el blog. Eh, y, y por supuesto son los que de alguna manera gestan ¿no? y sostienen el blog porque es un trabajo realmente eh, importante el que se hace ¿no? volcando toda la información, la difusión, las gacetillas eh, y, y tratamos de, de, de, de mantenerlo ya lleva eh, más de 8 años eh, en forma ininterrumpida así que a, agradezco a todos los oyentes aprovecho para mandarle un saludo muy grande al querido Osvaldo Ayala que me está escuchando en Las Vegas Osvaldito, eh, vos, a toda tu familia Eh, a Facundo, Alan bueno, toda la, la, la barra de, lo, de los argentinos a tus hijos, por supuesto que, que siempre me, me brindan lo mejor cuando me toca ir a, a Las Vegas y el abrazo grande para todos ustedes, ahí ustedes saben que se juntan en, en Las Vegas una barra de argentinos juegan al truco bueno, acostumbran a, a no perder justamente eso ¿no? la idiosincrasia del argentino el truco, el asado Eh, el, el, el charlar de, de fútbol el pelear por, por, por cada uno por, por su equipo y, y a ver y a escuchar boxeo así que eh, el abrazo grande para toda la barra ya que escucha boxeo planeta a través de internet en www.supercientosietecicco.com eh, se nos está yendo el tiempo pero quiero dejarles a ver ah, esto era importante Eh, el chino Maidana le ganó eh, el juicio a Mario Margocián. Ah, nos enteramos ahora de que el chino Maidana le había iniciado juicio a Mario Margocián. Eh, referencia, Mario Margocián es uno de los tres o cuatro promotores más importantes de la República Argentina a nivel boxeo y promoción. Eh, junto a Arano, a Osvaldo Rivero y a Samson Lecovi, que también últimamente está, está haciendo algo de boxeo aquí en nuestro país. Lo cierto es que Eh, el chino Maidana le había iniciado eh, juicio a Mario Margocián. La justicia determinó que el manager eh, falsificó firmas, eh, ad adulteró contratos y cobró dinero en nombre de Marcos Maidana. Eh, la demanda jurídica consistía eh, en, en el reclamo de 594.500 dólares... 594.500 dólares y 400.000 pesos eh, los, los 400.000 pesos monto que era en concepto de daño moral eh, y la cifra en moneda extranjera correspondía al 33% de las supuestas bolsas que Marcos habría eh, cobrado por sus peleas contra el estadounidense de Marcus Corley el inglés Amir Khan eh, y el mexicano Eric Morales El resto era un 50% presuntamente mal sumado de lo, de lo hipotéticamente percibido en concepto de publicidad por, eh, por esos mismos compromisos. Mario Margo Siam, uno de los managers y promotores de boxeo más poderosos de, de nuestro país, eh, fue el, el que de alguna manera manejó parte de los comienzos de la carrera de marco del chino Maidana después bueno, Maidana también tuvo un precontrato o un contrato con con Universum, que también ahí eh, hay un reclamo sobre eso eh, acá por lo que estoy leyendo dice que eh, en el contrato según se desprende de la sentencia del juicio que acaba de ganarle Marcos René, el chino Maidana al manejador, adulteró la página número 2 y le hizo firmar a su representado escuche bien querido oyente le hizo firmar a su representado un convenio sin un fragmento eh, que decía, textual, había agregado una hoja en el contrato, que decía, además el boxeador recibirá una, primera, un, una prima de enganche de 175.000 dólares. Dani Bravo me mira con los ojos abiertos y dice, son dólares, Dani, sí. Ahora viste lo que es el dólar. Está arriba de 40, 42, está bueno. La cuestión es la siguiente. Eh, había agregado una hoja en el contrato que dice que el boxeador recibiría una prima de enganche de 175.000 dólares al firmar este contrato. Ese dinero, cuya existencia el ex boxeador ignoró por completo, eh, fue depositado en una cuenta bancaria de Mario Margossian el 26 de julio de 2007. ¿Qué me cuentan? Esto es lo que ha salido en los diferentes medios... Eh, así que bueno, vamos a ver cómo, cómo termina esta historia este, este pleito que Mario Margocián apeló ¿no? eh, apeló, y va para adelante, sigue el juicio pero ya había salido sentencia a favor de Marcos René, el chino Maidana, por desprolijidades en el manejo de parte de Mario Margocián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 to planet Hey to hell A OXEOPLANETA con Efemérides. Gracias Ricardo de Zona Sur por estar escuchando OXEOPLANETA Ya se vienen las efemérides y decíamos, ¿no? Un 1 de octubre de 1974 Categoría medio pesado, versión Consejo Mundial y Asociación Mundial eh, John Cotton de Gran Bretaña le ganó por puntos en 15 asaltos a Jorge Víctor Ahumada ¿Eh? John Cotet le ganó por puntos en 15 asaltos a Jorge Víctor Ahumada eh, 5 de octubre de 1974 Carlos Monzón le ganó por knockout técnico eh, por knockout en 7 asaltos a Tony Mundine al australiano esto fue, recuerdo, en el Luna Park estando en juego el, el de la Asociación Mundial de Boxeo categoría mediano, por supuesto la categoría que siempre transitó Carlos Bonzón. Y sigo acá en mis anotaciones eh, buscando alguna pelea titular de argentinos eh, 20 de octubre de 1982 Leroy Halley de los Estados Unidos le ganó por puntos en 15 asaltos a Juan José Jiménez estaba en juego el cinturón Del Consejo Mundial de, de Boxeo, categoría super ligero. ¿eh? 20 de octubre de 1982, Leroy Haley le ganaba por puntos a Juan José Jiménez. Ahí está, ¿no? Los recuerdos de argentinos combatiendo por el título del mundo eh, en este mes de octubre, que vamos a, a seguir, por supuesto, recordándolos a través de todas las ediciones en este mes. Eh, bueno, recordamos, eh, lo que va a venir el, el 20 de octubre eh, va, se va a estar presentando nuevamente eh, en el exterior, Guido Pito eh, va a combatir con, eh, con Falcao, ¿eh? Eh, así que esto va a ser en el, el Parque Theater de Las Vegas, en los Estados Unidos. Eh, va a combatir Guido Pito el 20 de octubre eh, frente al brasileño Esquiva Falcao. El invicto Falcao va a ser de la partida para el argentino. Falcao de 28 años, fue medallista plata, recordamos, en Londres 2012. Eh, y bueno, viene de noquear en julio, en la primera vuelta, al mexicano Jonathan Tavira. Así que pelea dura para Pito, pero eh, como dijimos, ¿no? lo vimos al Puro Paz ganar y, y, y por supuesto le deseamos la mejor de las suertes a eh, Guido Pito. Eh, bueno, lo que se viene sin duda es para el primero de, de, de diciembre, título mundial pesado del Consejo Mundial. Va a estar, van a estar combatiendo Tyson Fury contra Deontay Wilder. Eh, por el título de la máxima categoría, Wilder de 32 años Fury de 30 eh, han aceptado la pelea eh, que va a ser en, en los Estados Unidos, se espera que, que la sede va a ser el Staples Center en Los Ángeles eh, y bueno ya, ya la, la, la promoción empieza a partir de ahora de este mes así que bueno, de, de ahí sin duda que va a salir eh, el, el oponente directo Para, para Joshua y a, así que vamos a ver cómo cómo, cómo se da este combate y, y lo que todos están esperando es esa unificación total de la máxima categoría queridos oyentes ha sido todo por hoy ¿eh? se me ha ido el tiempo eh, como siempre los voy a estar esperando el próximo lunes cuando vuelva a sonar la campana de boxeo planeta Y digamente nuevamente presente en la Super 1075 de Rosario. Eh, los espero y, y como siempre a seguir difundiendo esta querida actividad que es el arte de pegar y no dejarse pegar. Los saludos y los espero el próximo lunes. Ya tienda el cuadrado, se descienden las luces. Y es bloque el aplauso, que es como un clarín, segundos afuera, el músculo cruje, y van dos titanes al centro del río, comienza el combate, fintea la gloria, un alma, un gancho, un cross, el nocau, ya y sudor, se escribe tu historia hasta que el gol que tu último round que en un round de sangre y te con ha habido guerra boxeador tus razones no importa nada cuando ganes de la puto solo espera la trompada que te viene lo que te unta es la lora del boxeador Yo te abrazo cuando va no levanta, mueve suido en su rincón. Ve es por eso que te cargo con fervor de ser humano. Yo te bucho entre las obras, yo te grillo, yo te aplaudo sin corona o con corona indonable. ¡Oh,